Ya estamos a 25 minutos de las 12 de este caluroso jueves abriendo un bloque internacional ahora para eh, profundizar en lo que se conoce como el caso Assange de Julian Assange eh, sobre el cual ha habido una importante audiencia en dos días esta semana y queremos actualizar esa situación está en contacto con Radio Centenario Daniela Lepín. Eh, la hemos eh, mencionado en estos días, que es coordinadora de campaña por la libertad de Julian Assange en América Latina. Daniela, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Hernán. Eh, bueno, primero que todo, saludar a la audiencia en Uruguay, bueno, y también en el interior de, de Uruguay. Eh, y principalmente este programa Mañanas es de Radio, que amablemente nos cede un espacio para poder hablar de un tema tan trascendente para quienes hacemos comunicación y periodismo. Bueno, ¿estás en Chile vos? En este momento me encuentro en Chile. Bien. Sí, casualmente. Mucho. Bien, bien. Eh, bueno, ¿qué podemos actualizar de lo, que, de lo que ha pasado esta semana respecto a esta instancia judicial eh, con Assange, que eh, por lo que supimos... Eh, no había concurrido por lo menos el primer día porque se encontraba eh, no se encontraba bien sí efectivamente no fue posible que Julian Assange eh, fuera eh, a comparecer digamos ante el tribunal superior uh -huh. principalmente porque el estado de salud de, de Assange es muy muy complejo eh, no tenemos hoy día eh, bueno hay una claridad respecto de su estado Sí, disculpa. Lo que pasa es que entre medio se me me aparecen como personas hablando, anunciando algo. Entonces, se me, se me corta. Bueno, no, no, no, no, no se escuchó Ahí, nada al aire ya, bueno, de eso. Sí. Ahora, no. Perfecto, pero por, por interno probablemente se, se escuchó. Ajá. Pero bueno, decirte que ayer la jornada de alguna manera estuvo marcada porque, eh, bueno, Julian no pudo presentarse a esta audiencia debido a su delicado estado de salud, eh, situación que obviamente es sabida ampliamente por, por digamos, la, las personas y principalmente por, eh, por el tribunal, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ante esa situación, contarle a la audiencia de que Julian atraviesa problemas de tipo... Eh, físicos ya y también eh, psicológicos ya él está en una condición de depresión mayor lo que le ha impedido en muchos casos eh, estar un poco a caballo de su propia, de su propia defensa ¿ya? Uh -huh. eh, y bueno, eso ha hecho que la mayoría de las vocerías también las hagamos eh, entre el, el colectivo que apoya el proceso de la defensa el equipo más cercano Ya eso. Y bueno, efectivamente no se pudo, no se pudo presentar por problemas eh, de salud. Eh, contarles un poco que la jornada de ayer fue y de antes de ayer, eh, martes y miércoles, fue una jornada decisiva, en el sentido de que por primera vez la defensa puede establecer las condiciones en las que Julian Eh, no solamente se encuentra, digamos, también ha podido establecer de que hoy día no existe ningún tipo de razón para mantenerlo retenido, ya que el Reino Unido no tiene ningún cargo que imputarle en ese territorio. Uh -huh. eh, también se pudo esclarecer ante los abogados norteamericanos que se presentaron al juicio eh, un hecho que es fundamental. Eh, primeramente, de que eh, esta situación corresponde a un juicio político, y en este caso la extradición no debiese llevarse a cabo ya que Reino Unido con Estados Unidos y 14 países más eh, tienen un tratado digamos firmado ya respecto de que no pueden existir extradiciones por razones de tipo, o sea, por eh, delitos políticos. ¿okay? Eh, ante esa situación también se expuso eh, la peligrosidad y la falta de garantías que existen para, en este caso, Assange en relación a ser extraditado a Estados Unidos, principalmente porque se ha comprobado de que Estados Unidos, a través de la CIA, liderada por Mike Pompeo en, en, en esa época, intentó asesinarlo. ¿okay? Por lo tanto, no existen garantías, y así lo, lo indicó el abogado de Estados Unidos, de que en realidad no le pueden dar garantías de que él no sea sometido a una pena de muerte. ¿Ya? Recordemos que Julian se encuentra eh, imputado por una serie de delitos que tienen que ver exclusivamente con. Eh, bueno, el delito de Julian fue informar y hacer pública información que es vital para, para las democracias del mundo y tiene que ver principalmente con la violación a los derechos humanos en los que incurrió el ejército norteamericano, liderado por presidentes norteamericanos, eh, cuando. ...estaban haciendo una ocupación ilegal... ...en Irak y Afganistán... Yeah. ...hablamos de crímenes de lesa humanidad... ...hablamos de torturas desmedidas... ...hablamos de entregas ilegales... ...hablamos de asesinatos... ...a civiles... Eh, ...sin ninguna razón... ¿ya? ...todos fuimos testigos de lo que fue... ...el asesinato colateral... Eh, ...que le llamamos colateral murder... Eh, ...donde desde un avión Apache... ...desde un helicóptero, un Apache... ...se sí. le disparaba a los periodistas de Reuters... Uh -huh. ...entonces... Digamos que hacer pública esa información es el gran delito. Estados Unidos imputa de que eh, deliberadamente eh, Wikileaks publica nombres de involucrados. Cabe mencionar que los nombres que se publican de personas que el día de hoy se encuentran en total impunidad, porque Estados Unidos nunca ha generado un juicio en contra de esas personas. Por lo tanto, son personas eh, asesinas y violadores de derechos humanos que hoy día se encuentran en total libertad, circulando por calles de Estados Unidos, ¿okay? uh -huh. eh, Por lo tanto, no hay ningún daño ahí, eh, y Estados Unidos eh, insiste en instalar esta tesis que, según ellos, expone a la plana eh, más importante de, de, de la CIA y del ejército norteamericano. Uh -huh. Esa es un poco la teoría que intentan e, e instalar, uh -huh. Eh, ¿Y qué, qué cabe esperar? Nos imaginamos el nivel de presión que Estados Unidos como gobierno ha ejercido sobre su, su socio político eh, principal que tiene en el mundo, que es el Reino Unido, precisamente, Daniela. Sí, bueno, decir primeramente que eh, uno siempre, y creo que el equipo particularmente lo hemos Lo hemos comentado y ha sido una, un, un, largo, eh, ¿cómo decirlo? un largo análisis que hemos hecho después de estas dos jornadas, eh, principalmente porque se espera que de alguna manera Reino Unido haga una... reivindique de alguna manera su rol, ¿ya? Mm. Reivindique su rol en el sentido de eh, cobrar autonomía, ya que... Ellos han instalado permanentemente la prisión de Assange en condiciones muy extremas, en una cárcel de alta seguridad en las afueras de Londres. Ha instalado, eh... perdón, sí. se, me, se me un poco se me cortó y luego retomo. Bueno. Estados Unidos, o sea, perdón, Reino Unido tiene retenido en este caso a Julian sin cargos, como lo dije al inicio, sí. y en este, en esta situación particularmente lo que esperamos en el fondo que eh, el tribunal británico se ponga los pantalones, por decirlo de alguna manera, y actúe con total autonomía. O Principalmente sea porque está, porque este no está ha sido retenido un ilegalmente, Daniela, cabe Exactamente. subrayar. Sí. Es el, exacto, es el preso, es el preso político uh -huh. con más años esperando una eh, condena, finalmente, ¿ok? Uh -huh. Se encuentra en una especie de prisión preventiva más larga de la historia de Reino Unido. Entonces, Reino, Reino Unido hoy día no tiene, como decía anteriormente, no tiene razones para eh, mantenerlo prisionero, ¿ya? Eh, sin embargo, y pese a sus condiciones de salud, en el caso de Julian, o sea, con toda la situación y los argumentos que existen desde el punto de vista médico, donde cientos de médicos a lo largo del mundo han podido eh, constatar el estado de salud complejo que él vive, los síndromes que ha generado a propósito de una prisión política de larga data, eh, y aún así ni la prisión eh, ni el gobierno de Estados Unidos a lo, perdón, el gobierno británico ha tratado de modificar eh, la conducta ya de prisión, en este caso. Por lo tanto, ¿qué esperamos? Principalmente que el, el Tribunal Superior actúe en derecho, por supuesto, garantizando condiciones de una persona que lleva años en su territorio de forma ilegal. Eh, en segundo lugar, esperamos que esta estas audiencias en donde nuevamente se va a citar para poder entregar antecedentes, o sea, perdón, para entregar una respuesta definitiva, sea en el más corto plazo posible. Estamos hablando que igual la defensa piensa que esto puede ser en un periodo de una semana máximo, ¿no? uh -huh. para poder entregar un veredicto final. La sensación, y, y de alguna manera un poco lo que lo que creemos también, es que este plazo se solicita principalmente porque los argumentos de la defensa han sido argumentos de peso, y principalmente porque Estados Unidos hoy día ha instalado esta tesis, bueno, primero del juicio político, lo que violaría completamente el trata, los tratados Que existen, pero al mismo tiempo Estados Unidos se metería en un grave problema ¿ok? Sí. porque al ser eh, Julian extraditado a Estados Unidos ¿ya? Eh, primero obviamente arriesga una condena de 176 años de cárcel aproximadamente sí. y si lo trasladan a un tribunal como Virginia por ejemplo, podrían condenarlo a una pena de muerte, sí. pero además obliga necesariamente al eh, gobierno norteamericano a demandar también eh, a medios como el Washington Post, el eh, New York Times, claro. y entre otros que se sumaron a la publicación, que en claro, realidad esta claro. publicación se hizo de forma conjunta. Difícilmente en un año electoral, difícil para Estados Unidos, uh -huh. eh, van a querer abrir un conflicto y salir de alguna forma a incendiar la pradera, como uh -huh. se dice, no eh, no, no no es, no lo vemos tan viable, creemos ahí también que quienes van a poner un poco la pelota al piso van a ser Kamala Harris, eh, Michelle Obama, que son hoy día las candidatas que, que suenan, y creemos que de alguna manera van a insistir, tenemos la esperanza uh -huh. de que haya lucidez política en ese plan. ¿ya? Eh, y como les decía, eh, se espera que esta situación acabe lo más pronto posible, que Estados Unidos entienda que violaría su propia constitución si traslada a Sánchez y ante esa situación, bueno, que exista una, una una especie como de cordura a la hora de la toma de decisiones. Por lo tanto, esperamos que esta situación se acabe lo más pronto posible. Eh, vos marcabas esos medios que, claro, eh, fueron eh, canales de, de transmisión de, las, de los materiales que Wikileaks obtenía también otros prestigiosos en el mundo, como The Guardian en el propio Reino Unido. Exacto. ¿Qué actitud han tenido esos medios con respecto a la situación de Assange? ¿Podemos este, mencionarlo, eso detallar de alguna manera? Sí, a ver, principalmente los, los periodistas y editores, de alguna manera, han manifestado su preocupación respecto de la situación de Julian eh, y de la situación que se avecina, Uh -huh. Si es que este es extraditado, ¿ya? El peligro que en el fondo corre, y ahí está esta, esta defensa que han hecho los periodistas, no así, digamos, la institucionalidad de los medios, aun cuando igualmente se, se, se, se hicieron parte en algún momento del debate, ¿okay? uh -huh. Pero los periodistas principalmente... Eh, Tienen la misma preocupación que tenemos todos los periodistas y comunicadores eh, sociales a lo largo del mundo. Y es que hoy día, cualquier persona, o sea, porque lo que le hacen a Julian nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros. Hoy día, cualquier persona que intente hacer pública y de alguna manera con ello defender el derecho a la información de la ciudadanía, podría ser acusado de difamación eh, o bien llevarle adelante un juicio. Político como este, que se le ha llevado a Sánchez. Eh, todos estamos expuestos, y la preocupación de todos los periodistas, incluidos lo, los periodistas que publicaron en, en estos medios, también corren un riesgo, necesariamente por la situación que te explicaba de que Estados Unidos... Eh, se ve obligado a presentar también cargos en contra de estos medios. ¿okay? Y ahí son, directamente los periodistas, porque obviamente la institucionalidad del medio se desmarca de eso, eh, es el periodista el que obviamente va a ser perseguido, va a ser asediado. Y hoy día Estados Unidos ha instalado una política implacable de persecución a denunciantes, más conocidos como los West Bloggers, y también a las fuentes, ¿Okay? Y a los periodistas que en el fondo también intentan eh, cuestionar el poder, que es un poco lo que hace Wikileaks. Entonces, eh, el mundo del periodismo particularmente ve en esto una profunda amenaza, no solamente a la libertad de prensa, sino también al derecho a la comunicación, al derecho a la información de las personas, pero por sobre todo a la democracia. Porque hay que decir, yo creo que con mucho énfasis, eh, que sin periodismo no hay democracia, ¿ok? Entonces, esa podría ser mi reflexión en relación a, a lo que se plantea desde los periodistas que podrían estar hoy día involucrados en el caso de que Estados Unidos lo extradite. Claro. Eh, lo que queda entonces ahora es que se van a tomar unos días los, los jueces a cargo de la decisión, Daniela. Sí, efectivamente. Uh -huh. Lo que creemos que va a eh, resultar en un plazo de una semana máximo, esperamos, esperamos. Y que, como te decía, este plazo se debe a que los argumentos de la defensa han sido potentes. Así que tenemos profunda esperanza en que esto se va a acabar prontamente. Bueno, ojalá, ojalá sea así. Es importante la, la preocupación de, de la sociedad en conjunto, ¿no? Eh, sobre este tema. Ahí tuvimos una, un pequeño cortecito, pero a ver si estás, Daniela, ahí. Ahí, ahí te retomamos, me parece, ¿no? Sí. Tuvimos un poquito sí, perfecto. un corte. Sí. No, te decíamos que es sí. importante la atención de, la de nuestras sociedades, digamos, a nivel internacional sobre, sobre este caso, que no, se, que no se diluya la atención con el paso de los días, ¿no? Sí, exactamente. También decir que existe una importante masa ¿Mm. de, de personas, de organizaciones que de alguna forma han han defendido esta causa y que han hecho manifestaciones en distintos países. El día de ayer tuvimos eh, importantes movilizaciones eh, en la región eh, y no solamente en la región, sino también en, en, en todos los países de Europa existieron manifestaciones eh, viviendo por la libertad de Assange, manifestando obviamente su preocupación sobre esto, porque es un tema de interés colectivo. Daniela Lepín, gracias por estos minutos, quedamos a la orden, eh, nada que agradecer eh, porque esta radio es lo que corresponde que haga en la denuncia de eh, gente como Assange que valientemente ayudó a revelar la naturaleza de lo que hace Estados Unidos, así que quedamos a la orden para seguir con este tema y muchas gracias por este tiempo. ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar pendiente, por cumplir el rol que cumplen y, bueno, y por supuesto, en el fondo, hacer también un poco sentido a, a militar el periodismo. Así es que muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto, Daniela.